Eh, sí, este, vamos a hacer la charla el, el sábado de detección oportuna de cáncer colorectal.、Uh -huh. Esto、eh, porque vamos a hacer la campaña que hacemos anualmente、eh, en la primera semana de junio,、uh -huh. del 4 al 7 de junio.、Eh, para eso ya tenemos los médicos gastroenterólogos que van a venir y los días, o、pues, sea es que ya la gente puede pedir turno. Este, como siempre hacemos todo aquí, es totalmente gratuito. Y bueno, deben acercarse a nuestra sede,、eh, Goyen 295, o este, por teléfono al 426-962, de 8.30 a 11.30.、Uh -huh. Y respecto a la charla, va a ser en el CAMU, este, el, el día 18 de, de mayo, o sea, el sábado.、Eh, a las 11 de la mañana. Uh -huh. este, esto es, viene el doctor Mendoza, este, Javier Mendoza, que es el representante del Instituto del Cáncer en la especialidad de cáncer colorectal en la provincia de Río Negro.、Uh -huh. Y bueno, él viene ese sábado, porque no vive aquí,、eh, viene para hacer la charla y explicarnos de qué se trata.、Uh -huh. Es una charla abierta para todo ver, público, pero eh, bueno, eh, dirigida a un, una franja etaria en particular, ¿no? No necesariamente,、Ajá. sí, este. Pero el tema de los controles, sí. Sí, sí,、eh, o sea, si no hay ningún problema, si no se detecta que alguien tenga algo, por ejemplo, que va al baño con, con sangre o algo así, este, es normalmente de los 50 años para arriba. Pero. No quiere decir eso que más joven por ahí no pueda tener un problema. No es común.、Uh -huh. eh, 50 años、eh, en adelante tienen que acercarse、eh, o hacerse el control. ¿Cómo, cómo, cómo están、eh, los vecinos en este sentido? ¿Se hacen los controles habitualmente no, los no mucho. No mucho. Lo, hace unos años que estamos haciendo eso acá y no viene mucha, mucha gente. Sí, cu cubrimos casi todo, pero bueno, podríamos por ahí hacerlo más.、Uh -huh. eh, fundamentalmente, eh, los hombres son bastante r e a y o s a hacerse, ¿no? No, no, ¿No, no, no, ¿no? no, vienen hombres y mujeres.、Ajá. No, no, no, porque sale el, el estudio o el, el, lo que se hace este, es algo totalmente fácil,、Ajá. no para nada invasivo. O sea, lo que se hace es:、eh, se toma una muestra de materia fecal, lo traen acá, nosotros con unos kits. Eh, como si fuera un test de embarazo, se hace para eso y ahí va a detectar si hay este, sangre en e s o Después el médico va a determinar, según dispositivo de o no, qué es lo que se hace.、Uh -huh. Bueno, recuérdenos a partir de cuándo se, se retiran los, los, los turnos, se sacan los turnos y cuándo va a, ser, va a comenzar、los、la campaña. Los turnos ya nos estamos dando. Ya dando. nos están dando. Sí. La semana que se hace la campaña es la primera semana de junio, del 4 al 7. Y lo importante también q u es r e m o que la población de v i e a m y Patagones o Vietnam Zona de Influencia se acerque al CAMU para escuchar a este médico que nos va a enseñar、Ajá. sobre un aspecto que es importante porque, está, desgraciadamente, esta enfermedad es la segunda en caso, en causa de muerte en este, nuestro país、sí. y, fundamentalmente, en, en Río Negro.